Para bien y para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo. Cuando desato el nudo de una relación, asunto muerto. Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía. Para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo. Anestesié mi corazón para olvidar.